Y la verdad es que nos llama mucho la atención toda esta situación porque en realidad la, la paritaria se firmó el 9 de octubre y todavía no tenemos respuesta al intendente.、Mm. Es evidente que el intendente nos ha puesto como enemigos, a, a, no solo a ATE, sino al conjunto de los trabajadores, y por esas razones que no h a b i l i t a los fondos para que se pague el 7,5% y en este mes tendría que. Pagando el segundo 7,5%, y ya concluiríamos con el 15%.、Mm. Pero, bueno, es la la forma, el formato que tiene este gobierno tan moreno,、eh, la verdad q u e lamentable porque muchos trabajadores、eh, ya sienten el cansancio de tantos días de lucha, tantos días de pelea. Nosotros iniciamos las asambleas. a decirte un dato、mm. el 14 de agosto las asambleas y después la primera reunión de la contraria m que se establecía para la próxima revisión fue el 5 de septiembre que、eh, es el 14 de agosto estamos en la c a l a estamos en el sector de trabajo y por un lado nos ha fortalecido como organización、uh -huh. pero por otra parte la verdad es que entendemos que vemos Mucha insensibilidad por parte del intendente, por parte del ejecutivo de Moreno,、mm. y la verdad que vimos una, una gran decepción para s e m p r e los que lo votaron, ¿no? Pero p o r l a situación p o r l a que a t r a v i e s a n todos los trabajadores、mm. y que no sea capaz de poder reconocer e n 15% que en principio lo votaron favorablemente y lo firmaron favorablemente, y después comenzaron con las dilaciones. El gobierno próximo gobierno、uh -huh. eh, asumirá la responsabilidad de otorgar y pagar este 15%. Entendemos también que tiene que pagarlo porque está el, el acuerdo de paritario.、Claro. Que, eh, bueno, esperemos que tenga más sensibilidad este gobierno. Luis, entonces el, en principio el paro sigue hasta el 10 de diciembre. Sí,、eh, en realidad tuvimos la reunión paritaria el el 12.、Uh -huh. ¿Viste? Así que el paro continúa hasta el 12, y el 12、eh, hay compromisos de pago、uh -huh. n o、eh, por parte de la nueva intendente, de parte de Mariel.、Uh -huh. eh, entendemos que la asamblea tiene que votar el levantamiento de la medida de fuerza, pero hasta el 12 inclusive、eh, continuamos a la medida de f e r z a